Mi nombre es Fabiola b e n í t e z soy de Salta, Santa Victoria Este,、eh, vengo a representar la Radio La Paca. Somos、eh, seis chicos que estamos trabajando en la radio. De distintas lenguas, de Wichí, Charote, Churupí y Toba. Bueno, nosotros lo que hacemos en la radio,、eh, cada chico que trabaja en la radio、eh, trae las noticias, lo que pasa en sus comunidades. A veces no tenemos la posibilidad, cómo, dónde, pensar, cómo、eh, reclamar algo,、eh, presentar algo, no sé. Y de estar acá,、eh, como que es muy bueno, te dan ideas. Y vas aprendiendo mucho. Soy FM Monseñor Jorge g o t a o una FM parroquial y comunitaria ya en el Monte Santiagueño, San José del Boquerón, al norte de la provincia. Me llevo esperanza porque viendo estos tres días que hemos vivido aquí en, en Eltero, n e en Isleta Norte, n o las ganas que, que tienen todas las organizaciones, las FM comunitarias,、eh, indígenas, todo, que han venido de diferentes puntos del país, es que los que soñamos con una. Con una América Latina distinta, creo que el sueño está más vivo que nunca. Red de radios rurales. Muy bien, compuche, compupeñi, compulamiel. Mi nombre es Luis r o Corruenca. Vine a representar a la, a la radio n i n d o i n Chubun, que está en el paraje Quitacquina, cercanía de San Martín de los Andes. Y bueno, me pareció un lindo encuentro la primera vez que vengo. Importante, se lleva aprendido bastante, una linda experiencia. Para compartir allí también con el resto de los integrantes de la radio. Mi nombre es Fabián, pertenezco a una radio comunitaria, en lo que es、eh, Catamarca, en el de departamento Tinogasta, al norte, en un pueblito llamado Medanitos. Vine a participar por primera vez, la verdad me gustó. Esto quiero que se siga haciendo. Al mismo tiempo, me llevo muchas cosas que uno puede aprender. Acampe es una organización ayuda a los campesinos, campesinas, jumpas también, en nuestro territorio, así que la verdad, este, trabaja. En conjunto con la radio. Mi nombre es Shirley r o u s i o t vengo de v i e d m a Río Negro, de Radio Escolar y Comunitaria El Refugio, la 89.9 es, que se encuentra a 15 kilómetros de la ciudad de v i e d m a en la zona de Chacras, en el valle inferior del i d e v i Trabajamos ahí dentro de la escuela secundaria con adolescentes. Es la segunda vez que participamos del encuentro. Vine con una compañera. Somos la radio más al sur de, del mapa de la red de radios rurales. Y bueno, la verdad que compartir experiencias, poder intercambiar contenidos, ¿no? pensar en un documento para avanzar como red,、eh, acompañarnos en las necesidades de cada, de cada radio, siempre b u e n o es. Enriquecedor para nosotros. Mi nombre es m a d Radio Escolar y Comunitaria, El Refugio. La radio es un proyecto del área de educación no formal de la escuela y hace seis años que está al aire. y La particularidad de este año es que tenemos la posibilidad de llegar a la ciudad por medio de un proyecto especial Pro Huerta. Conseguimos el enlace y la antena, así que estamos llegando también a la ciudad. Un encuentro muy significativo, con muchos espacios también de reflexión y de debate que nos llevan como el desafío también ¿no? de, de seguir trabajando con la particularidad. De cada territorio y viendo también de qué manera contribuimos desde la comunicación y desde los espacios que nos toca también ocupar, el lugar que le damos a la ruralidad, cómo hacemos visible a los pequeños productores como actores claves en esta lucha y en esta problemática que tenemos tan actual, que es la del AMP. Red de radios rurales. Me llamo Sebastián Ruarte, de FM Sierra Azul de Cerrezuela. Este cuarto encuentro, el segundo para nosotros, ha sido muy fructífero. Y de mucha s enseñanza. s Muchas cosas que me he traído para compartir con nuestra gente y seguramente también las demás emisoras que han estado participando de este encuentro también se han llevado esa historia que no nos cuentan, esas historias de vida, de las que están pasando nuestros hermanos de allá de Villocampo, la realidad de los pescadores, de los cañeros, de la economía familiar. colectivo de educación popular Obretape, en conjunto con una huerta comunitaria, con un centro de formación profesional. Con、eh, distintas tareas sociales que llevamos en el territorio. Después apareció la, la radio y, bueno, por un convenio con, con INTA eh, pudimos eh, lograr tener nuestro medio comunitario. También, bueno, hemos soportado estos últimos cuatro años una, una embestida en los medios eh, comunitarios. Eh, gracias a Dios la hemos sorteado en la mayoría. Algunas han, Apagados sus transmisores, y ojalá que venga un, un, una buena época para que ninguna de estas radios quede sin tener aire. Mar Marí, Inche Penguín, Belisario Castillo, Loft Huayquillán, Comunidad Mapuche la provincia de Neuquén, FM Peumán Hueche, radio de un pueblo originario. Nosotros vivimos en una comunidad, en una zona rural, la Comunidad Mapuche Huayquillán, con la, la mayoría de la población se dedica a la actividad del campo, que es la ganadería, la agricultura y la artesanía, el tejido telar. Así que de eso vive la comunidad y es el único medio de comunicación que tenemos en el lugar. En este encuentro me llevo a l g o muy positivo: que es el saber de que es una red de radio c o m u n i t a r i a ¿no? Bueno, para poder continuar trabajando en conjunto, poder llevar adelante los medios de comunicación que son tan importantes para expresar nuestra identidad, nuestra cultura. Nuestro trabajo. Mi nombre es Juan Burba, yo soy de Radio Tierra Campesina, FM del Movimiento Nacional Campesina、e、Indígena en Mendoza. Estamos en el norte de la provincia, en un pueblo que se llama j o c o l i y ya estamos al cumplir 10 años de vida en marzo del 2020. Sin duda, el trabajo en redes es fundamental para, para nuestras experiencias. Venimos transitando el, el camino de, de trabajar en redes a nivel provincial en Mendoza, a nivel nacional, con otras redes de radios comunitarias y populares y se da la posibilidad. Posibilidad, Ya hace dos años de participar de la red de radios rurales a nivel nacional, una, una experiencia complementaria y muy particular de poder pensar agendas comunes desde la ruralidad con compañeros y compañeras de radios en todo el territorio nacional. s e d de radios rurales. Lo que, por ejemplo, yo me llevo de, de este encuentro hoy es eso: cómo se hace para comunicar en, en lugares tan distantes, ¿no es cierto?、Uh -huh. Y en ese sentido, el esfuerzo de esta red es justamente que los compañeros que hacen comunicación no hegemónica, sino que nos dicen las verdades, que no salen en las pantallas, eh, bueno, eh, sigan de pie, nos fortalezcamos entre todos y se arme una política pública con este nuevo gobierno que, en lugar de pisotearnos, nos levante. Hola, mi nombre es Jano, soy estudiante de la Escuela de Educación Secundaria Agraria número 1 y de la Radio Vejanera. Yo al encuentro vine para informármelo sobre qué era la red de radios rurales. También para, para conocer a las demás radios. Me llevo como experiencia una mente más abierta, me llevo técnicas y también. Yo, vengo, yo voy al colegio ese hace tres años y hace tres años que estoy haciendo radio. Entonces, hay algo que debe tener la radio que me encanta. Mi nombre es Julia, yo estoy a la Radio Veja Negra también, que queda en el Parque Perir Iraola, dependiente del municipio de Verazategui. Me parece que, una vez más, las radios comunitarias demuestran que han sabido enfrentar todas las adversidades y lo que genera n o construir en comunidad y hermanados entre radios y también con otras redes, como bueno, lo es Farco, que para la red también es, es un actor hermano y fundamental para nuestro funcionamiento. Y bueno, y con la potencia que siempre te, te vas de estos espacios, sabiendo que es posible seguir Construyendo comunicación comunitaria, que la comunicación es un derecho humano de los pueblos y que hay que fortalecerlo y defenderlo para que se siga replicando en distintos territorios de la Argentina. La red tiene propuestas,、eh, la red、eh, tiene ganas de, de colaborar para que las cosas que, que están dentro de lo que pertenece al mundo rural o a los medios comunitarios, ya sea la ley de medios audiovisuales,、eh, la ley de agricultura familiar,、eh, son herramientas que. Eh, estas instituciones y estas organizaciones que están dentro de la red la conocen muy bien, tienen el trabajo de, de territorio,、eh, tienen conquistas, y la verdad que poder incorporar todo, esto, todo este potencial de trabajo que, que se viene haciendo、eh, sería muy importante. Hola, nosotras somos de Radio El Ceibal. Pertenecemos a varias organizaciones o grupos que trabajamos en el delta del Paraná, en la primera sección de islas, particularmente en el delta de Tigre.、Eh, nuestra radio está a punto de salir al aire, todavía no estamos al aire. Queremos y tenemos el objetivo de、eh, hacer navegar las voces de, de todo el territorio por nuestros ríos en, en un lugar en donde la comunicación se torna bastante complicada. Así que, bueno, la voz de nuestra radio resulta esencial para conectar a todos esos productores y productoras para, para fortalecerlo. Nos llevamos una experiencia maravillosa donde los obreros del surco nos recibieron con un amor y con un compromiso y con el ejemplo de organización que, bueno, nos dejó muy emocionadas. Para el que viene tenemos mucha expectativa porque el que viene sí, ya vamos a estar al aire y, bueno, postulamos a nuestro territorio porque lo sabemos, es un territorio muy especial. En el que las condiciones naturales no son las habituales, ¿no?、eh, nos n o encantaría que todos y todas puedan conocer. Me parece que estuvieron bastante c o n t e n t o s con recibir a nuestra propuesta y que enriquecería muchísimo esta radio que están haciendo. Así que, bueno, muy agradecidas de participar, de ser parte de esta red y, y de que quieran venir a, a nuestro territorio a navegar con nosotras y con nuestras voces.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 Es que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. すみません。 ピストル s pescadores、dile a mi amada que está penada esperándome。 どんどんどんどスどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん ビーコー、よ s 見せるよく見せるよく見せるよく見せる r e e d de radios rurales. Red de radios rurales. Red de radios rurales. Red de radios rurales.